en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Cala Muchita, en Salto Encantado. Pero, señor Hernán, será la tarde en Paraná y en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Y en todos esos puntos debe hacer frío, ¿no es cierto? Sí, bastante. Ha llegado, ¿eh? se aproxima al menos, ¿no? Con mucho, mucho frío y nieve tal vez, ¿no es cierto? Hemos estado por allí, por Bariloche, ¿eh? un poco esquiando con este cerveza, sí, claro, por supuesto. A través de todos esos puntos y en internet emitimos nuestro mensaje con destino al cosmos. En procura de alguna otra civilización como la nuestra que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez atreverse a contestar. Dando prueba de que no somos los únicos en la inmensidad. ¿Qué razón nos impulsará a seguir buscando vida inteligente? Seguramente porque somos nómades, intelectuales por naturaleza. Seres curiosos que obtienen tanta plenitud en la constante búsqueda como en la satisfacción del afán del descubrimiento. Pero... La cuestión es si tanto deseo de encontrar a alguien, más, no sea cosa que, no sé, ¿usted qué piensa? Que nos depare una desagradable sorpresa, que hayemos seres encantadores, pero que éstos nos engañen inescrupulosamente. hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar universo se escucha en Big Bang. Y en Internet se escucha Big Bang a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini. ¿eh? Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco un gran abrazo a Pepe Frutos. Eh. Hoy lo escuchaba a Pepe Frutos en el informativo de Farco. Eh. Y impresionante la cobertura de Frecuencia Cero, porque yo estaba por allá por Lomas, Lanús, y estábamos ok al aire. Eh. Un gran saludo también, por supuesto, a la planta de transmisión de Frecuencia Cero, que es extraordinaria, gente. ¿Cómo trabaja esta cooperativa? Es extraordinario esta Radio... Cada vez más cerca del cenit Y cumplimos 15 años... ¡Ah! Impresionante. El astrofísico británico Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestro planeta, ha expresado que si bien hay posibilidades de que exista vida extraterrestre, esta quizá no sea del tipo amable como IT, ¿sí? Y tal como Spielberg lo plasmó en la pantalla. En realidad, Hawking ve una posibilidad más cercana a la guerra de los mundos, donde grandes y malos alienígenas nos están esperando todo el día.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 Marcelo Cébola, de Gigantes, Bajo el Sol. Allí estamos, junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, y un montón de programas de rock progresivo y sinfónico, ¿sí? Y radios tan importantes como Mexicali Proc y Oral Moon. Así está Frecuencia Cero, representada por Big Bang. En la idea de Hawking, los alienígenas se apurarían en conquistar planeta tras planeta, viviendo en naves masivas y serían nómades que viajan por el espacio recolectando energía a través de espejos y sometiendo a otros con resolución.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 ...de o de Urano... ...seguramente traído, ¿eh? sí ...y Lucas me atajó con una empanada... ...y una cerveza de Mercurio... Eh, ...estamos... ...orbitados directamente... ...según Neil deGrasse Tyson... ...que existan cientos de miles... ...de millones de estrellas... ...probablemente quiera decir... ...que hay vida allí... ...en ese afuera... ...que los extraterrestres sean malvados... ...es especulación, claro... Pero no una especulación a ciegas. Si nos visitan, el mayor temor tal vez sea que nos traten del mismo modo que nos tratamos entre nosotros aquí en la Tierra. Pero, lógicamente, ejecutando un plan surgido de una mente maestra. Every pupil in the classroom will answer the same if you ask them Every mouth shout the message out is one Every girl weeps like the willow Every boy cries into his pillow Every tear disappears in the morning sun Every eye flies a dollar sign for me Every tongue will wag if you want Every lung has a shadow we play life's game of endurance like a nice cup of tea or a cigarette but don't lean too long on your crutches or you'll fall straight into the clutches of those To see free expression as a threat You don't need a law degree To set your mind and spirit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 lugar se nos escucha a través de 88.1 FM La Mosquitera de Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces de La Plata, 89.3 FM. FM Cam con Santa Fe 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos 90.9 Radio Kaleuche en Esquel 91.3 Radio Aire Libre en Rosario y 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita Córdoba Para Neil deGrasse Tyson las historias de miedo apocalíptico de Hawking son solo una reflexión de un espejo enfocado a nosotros mismos y sin duda una perspectiva diferente a la de Carl Sagan quien prácticamente les revelaba nuestra posición a seres extraños que en cualquier momento podrían emprender el viejo camino. Yet to come Where the seeds of wisdom were planted Leaving the race forever As rejected Benzo nació hace 15.000 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar universo se escucha en Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar viaja nuestro mensaje a través de 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy.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 100.9 FM La Milagrosa, aquí en Mataderos. 101.5 FM Milenio, en Capilla del Monte, Córdoba. 103.5 FM Salto Encantado, en Misiones. Y 107.1 FM La Propaladora, en Neuquén. Si bien Carl Sagan le dio a todo extraterrestre que se precie la dirección en el remitente de la sonda Voyager, Nadie sabe cómo se comportarán quienes la lean. Tendrán una química distinta, motivos distintos, intenciones distintas. O tal vez solo se diviertan con observar y volar sobre el agua. She looked at me across the room, protected by her silk cocoon, and I closed my eyes. She made the sound that can't retrace, vanished it too.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 No podemos extrapolar cómo somos hacia otra comunidad extraterrestre. Cualquier suspicacia de que serán seres malvados es más un reflejo de nuestro miedo de cómo somos y de cómo trataríamos a una especie alienígena si la halláramos. No siempre estamos muy dispuestos a cantar una canción de amor. respect for human dignity become the scattering wind blood leaves down En este momento y hace ya algún tiempo estamos indagando el cosmos para ver si los escuchamos y aún no hemos logrado vislumbrar ni acusar ningún registro. Lo curioso y paradójico sería que ellos nos estén escuchando a nosotros y finalmente digan aquí estamos.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 Allí se ha incorporado Hernán junes que es el que trabaja, en definitiva, pero bueno. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Llunes, nuevamente, sí. Dirección general, Hernán Daicic, colaboran aquí en el piso y muy bien, por supuesto, eh, Lucas Darwich, eh, que hace el catering, enfría la cerveza, es extraordinario.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 en radios.com también estamos allí, en Meliores Radios de Brasil y por supuesto tenemos nuestra app en Google Play. Estamos en todos lados. Será hasta la semana que viene. Chao.